Hoy vamos a quedarnos con varios asuntos de interés y más ya en la línea de repaso de lo que está haciendo esta temporada, de lo que ha sido de hecho esta temporada, este curso. Una temporada que en lo que es en materia deportiva se calcula, como saben, no por años naturales sino desde octubre hasta prácticamente junio, como si fuera un, un curso escolar y en esas estamos nosotros ahora porque hoy vamos a tener la ocasión de repasar con dos deportistas subriqueños destacados, lo que ha sido su temporada bastante buena y destacada también. Hablamos en primer lugar de fútbol y como venimos haciendo en estas últimas semanas, eh, en cuanto a los futbolistas subriqueños que están fuera de nuestra localidad, hoy vamos a tener la ocasión de hablar con Francisco Panadero, jugador eh, que, como saben, eh, militó durante varias temporadas en los escalafones del Cádiz hasta el año pasado, en el que decidió, ...en este caso buscar más minutos... ...ya en la competición senior... ...en las filas del Chiclana... ...Club de Fútbol... ...un equipo que ha militado en la primera andaluza... ...esa categoría a la que ha subido... ...el Ubrico Unión Deportiva... ...y que tenía como objetivo a principio de temporada... Eh, el ascenso es uno de los históricos de la provincia de Cádiz y para ello, pues entre otras cosas, se hizo con los servicios de panaderos. Sin embargo, a pesar de un buen arranque de, de temporada, en el primer tercio del, del curso pues eh, estuvo comandando la tabla clasificatoria, cediendo tan solo… Eh, cuatro puntos, un empate y una derrota, pero eh, a finales de año, en el mes de diciembre y el mes de enero, pues una serie de resultados negativos hicieron ponerlas o sonar las alarmas en el, en el Chiclana, que a partir de ahí pues, no ha logrado mantener esa regularidad de principio de año y le ha terminado costando pues, eh, la posibilidad de meterse en fase de ascenso, de ascender. El conjunto eh, chiclanero finalmente ha quedado fuera de esos cuatro primeros puestos y ha completado una temporada, pues, en este caso, para sus aficionados decepcionantes, ya que, como decimos, era uno de los equipos más fuertes de la categoría y del que se esperaba mucho más de lo que ha demostrado sobre el terreno de juego. Sin embargo, eh ha ido en contraste con lo que ha podido hacer el ubriqueño panadero ya que ha sido referente de su equipo desde el comienzo de la temporada y de hecho ha sido el máximo goleador de la categoría de la Primera Andaluza eso ha posibilitado que una vez que haya terminado una vez que ha terminado la temporada se hayan o hayan puesto sus ojos en el delantero ubriqueño en el ariete ubriqueño varios clubes entre ellos el Albacete Balompié el equipo que se puso en contacto con, con panadero que ha llegado pues a participar en un par de eh, digamos de stage de, eh, de pruebas eh, ha estado de prueba un par de veces con, de veces con el equipo manchego e incluso ha llegado a jugar un partido con el filial del albacete que milita en la tercera división eh, un partido eh, frente a un conjunto Partido de carácter amistoso frente a un conjunto eh, chino eh, bueno pues tras eh, ha terminado con muy buenas sensaciones también el, el conjunto albaceteño pero claro ahora precisamente el albacete pues eh, ha cerrado una temporada en la que eh, su primer equipo ha logrado la permanencia en la segunda división a duras penas ...y va a haber una reestructuración de todos los ganigrama deportivos... ...empezando por el primer equipo y terminando por, los, eh, por el filial y los eh, equipos base. Eh, de hecho hay una nueva dirección deportiva y bueno, ahora mismo está en ese periodo... ...de, de espera a ver cómo concreta, conjunto al Baceteño, lo que va a ser su próxima temporada... ...y si sí cuenta, en este caso, con eh, Panadero. Por otra parte, hoy también vamos a hablar de atletismo porque... El pasado fin de semana se celebraba el campeonato de Andalucía de atletismo en pista eh, al aire libre y no participaba el lubriqueño Francisco Javier Jaen Moreno que en este caso tenía esta cita como o señalada en el calendario como la última de la temporada. El motivo ...el arrastrar durante algún tiempo... ...molestias, una lesión en el tendón de Aquiles... ...participó en la última... ...la última prueba de la que participó... ...fue el, el memorial... ...Carmona Páez en San Fernando... ...hace un par de fines de semana... ...y a pesar de terminar... ...en una muy buena posición... ...terminó con... ...acabó con... ...con esas molestias... ...que le han hecho pues... Eh, a, ...con todo lo de su corazón... ...pues eh, dar la temporada por finalizada... ...y parar para poder recuperarse. Una temporada, a todas luces, excepcional. Comenzó, bueno, ha durado casi un año entero compitiendo... ...porque eh, comenzó a prepararse en julio del año pasado... ...con las vistas puestas en el Maratón de Valencia... ...que se celebró en noviembre. Y gracias a, digamos, a esa formación, a ese entrenamiento duro... ...durante esos meses... Eh, pues ha podido recoger sus frutos después. En el Maratón de Valencia no cumplió, digamos, las expectativas que tenía, mejorar su tiempo Eh, ...quedó pues unos tres minutos por encima de su mejor marca... ...pero a partir de ahí ha estado en cuatro medias maratones... ...en la última, en la media maratón de Sevilla... ...estuvo muy cerca de mejorar su, su tiempo... Y, ...y después de eso pues eh, se pueden imaginar... ...ha probado en otras disciplinas... ...por ejemplo en Cross... ...donde se proclamaba campeón de Andalucía... ...de la categoría Master 45 también eh, participaba en el campeonato de españa de atletismo en pista cubierta donde en la prueba de 10.000 metros también se proclamaba campeón eh, de andalucía de campeonato de andalucía eh, campeón de andalucía de máster eh, 45 y en eh, lo último en lo que estaba inmerso era eh, en seguir el circuito eh, del instituto municipal de deportes de sevilla que estaba compuesto estaba y está compuesto por cinco pruebas de 10 kilómetros de distancia homologados es decir Eh, pruebas, distancias homologadas, lo que ha traído un gran número de participantes. Se pueden hacer eh, una idea de que eh, la inscripción de todas estas pruebas no ha bajado de los 3.000 corredores, así que eh, pueden imaginarse eh, pues eh, la atracción y la importancia que tiene este circuito provincial, no provincial, sino este circuito de Sevilla-Presenta. ...de carreras eh, homologadas de 10 kilómetros del Instituto Municipal de De Deportes. Son los dos asuntos fundamentales en los que va a girar nuestro programa en la tarde de hoy. Pero antes también queremos hacer algunas referencias a otras noticias deportivas... ...que, por ejemplo, se concretaron en el día de ayer. Por ejemplo, ayer se jugaban las semifinales del trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala... ...que nos dejaron al Pinturas Fefi Qué de Qué venciendo a Zulema por nueve goles a cuatro y Estudiantes haciendo lo mismo sobre Revolución por cinco a cero. Quiere esto decir que mañana miércoles, a partir de las diez de la noche, en el pabellón polideportivo municipal, Pinturas Fefi Quedeque, y Estudiantes se van a enfrentar en la finalísima de este trofeo Ignacio Peralta. Del mismo modo, ayer también se cerraba el tercer torneo de tenis de primavera del Club de Tenis de Ubrique con la disputa de las finales de la categoría femenina. Unas eh, finales que nos dejaron en el cuadro principal a la ubriqueña eh, eh, Claudia Venegas como vencedora tras ganar en la final a Olga González. En el cuadro de Consolación, Natalia Chacón venció a Rocío Macías. Con... ...la disputa de estas finales... ...se cerraba este tercer torneo... ...tenía lugar la entrega de trofeos... ...y bueno, tan solo recordar... ...que en el cuadro absoluto... ...el campeón, en eh, la categoría absoluta... en el, cuadro, el, ...el campeón del cuadro principal fue... Eh, ...José Manuel Salguero... ...que venció a Jorge Caro en la final... ...en la final del cuadro de consolación... ...categoría absoluta... Eh, ...Jairo González también vencía a Rafael Montes... ...en categoría eh, infantil, cuadro principal... Cuando eh, Juan Francisco Villalba se proclamaba campeón tras vencer en la final a Manuel Angulo y en el cuadro de consolación, era Natalia Chacón eh, la que ganaba a Jorge de la Cruz y conseguía la victoria en ese cuadro de consolación. Natalia Chacón, por cierto, vencedora, vencedora del cuadro de consolación infantil y del cuadro de consolación femenino. Y, por último, recordar que hoy va a tener lugar el sorteo del Campeonato de España de Clubes de Fútbol Sala en el que va a participar el Ubrique Fútbol Sala este próximo fin de semana en La Coruña, esta tarde. Así que ya mañana sabremos cómo quedan definitivamente los cuadros, los horarios y los rivales a los que se van a tener, tener que enfrentar el Ubrique Fútbol Sala.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 Era el teléfono 956 46 03 77. Estaremos encantados de atenderles. Recuerde, calle Hospital número 3, teléfono 956 46 03 77.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 En Ubricart te ofrecemos la moto que estás buscando de las mejores marcas... ...Honda, Yamaha, Dailin, Suzuki, Peugeot... ...ahora en oferta motorrilla Rom 125 centímetros cúbicos por 1.395 euros... ...Dailin S16 por 1.895 y Dailin vesby por 1.995 euros... ...en los tres modelos, seguro, maleta y casco de regalo, financiación...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 Publicar la mayor garantía nuestros clientes. Y 47 minutos de la tarde Vamos a comenzar en el día de hoy Como estamos haciendo estos últimos martes eh, eh, Pues contando Cómo le va también a los ubriqueños Que están fuera de nuestra localidad centrado sobre todo en el, en el fútbol Hoy vamos a hablar con Uno de los jóvenes futbolistas uriqueños Que bueno han despuntado esta temporada Y que suponemos que van a dar mucho de que hablar Eh, en los próximos años, con Francisco Panadero, Fran, buenas tardes Buenas tardes Nueva temporada y nuevo equipo, llegabas al, al Chiclana Club de Fútbol eh, en esta 2017-2018 Y en líneas generales, ¿qué tal la, la temporada? ¿Satisfecho con el, con el cambio de, de aires? Bueno, el cambio de aire ha sido muy positivo, ¿no? Por lo menos para mí, yo estaba muy contento, hace un año... Quizás colectivamente hablando no se ha podido cumplir el objetivo que era por lo menos intentar jugar el play-off y no lo hemos conseguido. Uh -huh. Pero yo la verdad que me voy muy contento de este año que estaba allí en Chiclana. Uh -huh. Al igual que otro briqueño que, que formaba parte de la pasada temporada del Cádiz, Spanci, decidía este año pues salir de, del Cádiz, no eh, supongo que en busca en busca de minutos. que te lleva a salir de, del equipo amarillo? Hombre, yo el año pasado... Estuve minutos, la verdad, estuve jugando prácticamente toda la temporada, pero yo creo que la temporada que hice era pues, por lo menos intentar hacer la pretemporada con el Cádiz B o estar uh -huh. mínimo ahí. Y no se dio esa ocasión, yo no creía que era un oportuno, que yo estaba preparado para eso, pues decidí buscarme en otro sitio más oportunidades. ¿Por qué? qué opción tenías? Digo, dentro de, del campo. Quedarme cambio? en el balón otro año, y uh -huh. la verdad otro año allí no estaba dispuesto, aunque jugué a la misma categoría, pero no quería seguir perdiendo años allí porque yo veía que no, no tenía eso más salida, la verdad. Uh -huh. Supongo que con algo de dolor no saldría de, del Cádiz porque te has pegado allí unos añitos muy buenos ¿no? Sí, la verdad, sobre todo dolor de esto Son tres años allí Una vida montada a raíz del Cádiz Y eh, es, es difícil Pero el paso había a quedarlo Y había que ser valiente Y por ahora la verdad que estoy muy contento de haberlo dado Sobre todo porque quizás eh, Hayas hecho mérito para al menos, como tú dices eh, Llegar al, al filial, al Cádiz B ¿no? Al menos poder jugar en tercera división Sí, hombre, yo creo que la temporada que hice el año pasado, marcando 26 goles, haciendo muy buenos partidos y estando ahí a las puertas de un ascenso con el balón, fue bastante meritoria y uh -huh. yo creo que, lo que te dije, merecía mínimo hacer la pretemporada con el Cádiz B, desde mi punto de vista, claro. Ya no sé lo que, los que mandaban allí los, la perspectiva que tenía. No se sé, pudo hacer como yo quería, pues decidí marcharme. La verdad que es difícil cuando un entrenador de, del filial tiene su equipo, ¿no?, el, el poder entrar ahí, ¿no? Y más cuando ha funcionado, como es el caso del, del Cádiz de este año, para los que vais por detrás, el dar ese salto, eso es una barrera muy grande, ¿no? Sí, es difícil, la verdad. Yo le puedo decir que, por ejemplo, cuando estuve con Mere, he tenido la suerte de entrenar con él bastante y es un grandísimo entrenador, no le puedo reprochar nada porque, obviamente, él tiene su idea de fútbol y si yo no entro detrás de esa idea, pues comprendo que me diga que es mejor, que no cuenta conmigo a decirme, tenerme ahí sin jugar. Uh -huh. Yo estuve entrenando con él y la verdad que la pretemporada que hice el año pasado con el Cádiz Beno fue, bueno, hace dos años con el Cádiz Beno fue muy buena, obviamente venía de un año malo, las cosas como son de división de no, de no tener muchos minutos, poca confianza, uh -huh. pero la, el año del balón en el que te dije que hice bastantes goles, recuperé la confianza, recuperé ese fútbol que, que yo tenía dentro y me dio mucha pena, no sé no mínimo la pretemporada, la verdad. Uh -huh. Bueno, saliste rumbo a, a Chiclana ¿Por qué elegiste este equipo? La verdad que lo elegí por su historia Por la afición que tiene Es un equipo muy seguido tanto en la provincia como en Andalucía Después un era un proyecto Que me llama mucho la atención Un campo de fútbol muy bueno Un campo desesperatural, grande, amplio Y quería montar Y por lo que me comentaron Quería montar un equipo bastante potente uh -huh. Que como se ha podido ver al principio de temporada La primera vuelta, la verdad que Fuimos de los mejores equipos de la categoría. ¿Surgieron más propuestas además de, de Chiclana? Sí, salieron algunas, pero no quería tampoco volverme loco, ¿sabes? Uh -huh. Porque realmente la tercera división, sí, todo el mundo quiere jugar en tercera, pero irte a un tercera donde no donde hoy día mandan más veteranos que entrenadores y por el peso que tiene el equipo algunos juegan más que otros, no quería eso. Entonces le a Chiclana porque yo pensaba que no iba a darme a darse esa situación y obviamente esa situación no se ha dado. Como tú dices, llegabas un equipo histórico en la provincia de, de Cádiz en, en horas bajas, ¿no? Y quizás el Chiclana pues eh, bueno, tanto por afición como dices tú, como por estructura del club es un equipo que se manifiesta más, digamos, alguna categoría más arriba, ¿no? Sí, la verdad es que se lo merece porque yo el año que estaba he allí la verdad es que fue un año inolvidable, ¿no? Para mí. No sé qué, como te dije, no se sé ha cumplido los objetivos a nivel del colectivo. Pero a nivel individual hace un año que yo me allí me he sentido como futbolista. Allí la gente, el apoyo, después la infraestructura que tiene el club, un buen, un buen departamento de prensa. La verdad que tiene un formato de, de club de muchas más categorías, uh -huh. pero por circunstancias hasta donde está ahí, ojalá dure lo menos posible ahí vamos. Uh -huh. Y, y él, como tú comentas, la cosa no empezó mal porque en el primer tercio de, de la temporada bueno estuviste líderes de la, de la categoría, dando buena imagen... Y la cosa se torció, digamos, ya a finales de año y principios de, de enero. ¿Qué pasó? Sí, la verdad es que, como te has dicho, estuvimos prácticamente toda la primera huerta líderes, luchando ahí, y tras un mal partido entre bueno una derrota muy dolorosa, porque era primero contra segundo, perdimos allí 4-0. Uh -huh. La directiva decidió destituir a, a, a Pepici, al primer entrenador que tuve este año, y a raíz de ahí las cosas no fueron bien. Eh, Adri trabajó muchísimo... Adri, lo ha intentado de todas maneras, pero es muy complicado llegar a un equipo a media e intentar cambiar la idea de fútbol. También la destitución de Pepici, si llevo consigo varias bajas muy importantes en el equipo y uh -huh. fue complicado reestructurarlo de nuevo, la verdad. ¿Tú crees que fue precipitada quizás esa esa destitución? No quiero entrar en eso porque uh -huh. no sé no sé lo que cada lo que cada directiva manejaba. Yo creo que ellos intentaron tomar la mejor decisión para el club. ¿Le pudo salir mal como la ha salido, por desgracia, o le pudo haber salido bien? Si lo hubiese salido bien y hubiese sentido, no se estuviese hablando de que fue una destitución claro uh -huh. Lo que está claro que esa regularidad que habéis tenido en esa primera parte de la temporada no la, no la habéis alcanzado ya después, ¿no? Sí, no, pero es lo que yo te digo. Yo pienso que fue más por las bajas de futbolistas, porque Pepici traía dos o tres futbolistas con él de bastante nivel uh -huh. y su destitución hizo que se tuviesen que marchar también. Y obviamente eso en un equipo se nota bastante Eran tres puntales, eran tres jugadores que estaban dándolo, que estaban dando un muy buen nivel Y que se fuesen, pues hizo que pasase lo que ha pasado ¿Qué tal la, la afición del Chicana? ¿Cómo se ha tomado la temporada? Hombre, la verdad es que no se la ha tomado muy bien Pero con el equipo siempre ha estado apoyándolo, ¿no? Quizás la guerra fue más contra la directiva, por desgracia Porque yo pienso que ellos tampoco en eso mal trabajo Simplemente se han tomado decisiones inadecuadas o inacertadas pero la afición siempre ha estado ahí, ha estado todo el año apoyando, no nos han fallado, tú ibas al municipal domingo tras domingo y tenías allí fácil 200 o 300 personas viendo al equipo, que parece un club de primera andaluza, es un, una buena entrada, uh -huh. y yo allí he muchísimo, la verdad. Por lo que he podido comprobar por las redes sociales, eh, te tiene mucho cariño, en eh, la, la afición del Chiclana. Sí, es una de las cosas que por las que te digo que va a ser un año inolvidable, no yo he estado allí muy bien, he intentado dar siempre lo mejor de mí, lo mejor para el equipo, he luchado cada partido, y eso ellos lo han visto. Y que tú te vayas de un sitio diciéndote tanto mayores como pequeños, sobre todo los pequeños, que, uh -huh. que no te vayas, que te quede, que el año que viene tienes que ser aquí el que el Everproject otra vez, es bonito, ¿no, la verdad? Uh -huh. Te lo has metido prácticamente en el, en el bolsillo. Eh, y en cuanto a lo personal, pues, que vamos a decir? No? Has gozado de, de los minutos que buscabas y más. Y, y además eh, has podido demostrar ¿no? lo, el, el delantero que, que eres ¿Estás está satisfecho con ese rendimiento que has dado en el Chiclana? Sí, hombre, siempre soy de los que piensa que siempre puedo dar más, la verdad mm, uh -huh. Yo he aprendido muchísimo porque también quería probar esta experiencia De entrenar con un equipo senior totalmente Vengo de un, de un equipo de cantera y no es lo mismo Y aprender de jugadores como he aprendido este año La verdad que me ha servido muchísimo ¿no? Porque ha sido una experiencia muy muy bonita Sí uh -huh. Me comentan que prácticamente este Chiclana jugaba para ti. Digamos que eras el, el, el jugador referencia de este equipo. Bueno, todo el mundo, yo qué sé, era... Soy el delantero, soy el que mete los goles, ¿no? Uh -huh. Entonces, a raíz de ahí parece que juegan para mí, pero yo he visto que el equipo ha estado muy bien en defensi línea defensiva, ha trabajado mucho, lo hemos intentado hasta el final y yo creo que el equipo ha tenido fases de juego muy buenas durante toda la temporada, ¿no? Tanto cuando decidíamos el fútbol, un poco más directo hacia mí como cuando decidíamos tocarla, la verdad. Uh -huh. ¿Qué tal en, en lo físico? Y, y me refiero en eso, el tema de las lesiones, ¿están respetados? ¿Has tenido en ese aspecto un, una temporada buena también? Bueno, tuve, hace un tiempo, un, un mes y algo un poco mal tuve una, no una lesión de fútbol, sino una lesión, una enfermedad, uh -huh. y entonces ese tiempo estuve parado y eso lo noté muchísimo, la verdad. Quizás si esa para nada paronada hubiese, no hubiese llegado a esa enfermedad, pues, quizás podría haber acabado con muchos más goles, pienso.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 no, a ver, no pequeña, porque si hubiese sido pequeña te podría decir que, que lo que te digo, tendrías que a niveles de goles de 40-45 goles. Mm. Yo creo que ha sido una buena temporada, para como se ha planteado todo lo que ha pasado, todas las circunstancias han ocurrido, pero, mm -hmm. hombre... Eh, Yo creo que ya este año quiero intentar dar el salto a alguna categoría más alta. Una temporada para seguir creciendo, pero hay que seguir creciendo más, ¿no? Sí, claro. Año. La idea es seguir sumando. Todavía tengo 20 años y tengo que intentar acabar lo más arriba posible. Uh -huh. 21 goles, ya decimos. Máximo goleador de la categoría. Lo que ha hecho que hayan puesto los ojos en ti pues, varios equipos. Entre ellos, como decíamos nosotros en el sumario, Albacete-Balompié. un ¿Cómo ha sido toda esta historia? Pues esto, a raíz de mi representante, Jorge y Fernando, que desde aquí le doy muchísimas gracias por todos los que están trabajando por mí. Todo fue muy... Desde febrero estuvieron mandando vídeos a Yarbacete, al estuvieron en contacto directo con, los directos, con el directo de la cantera, con el coordinador, con todos mm. Y a mediados de... A, me, en mayo fue cuando me pegaron la llamada y me dieron que querían que fuese allí tres días a, a probar. Fui tres días con varios futbolistas de prueba. Fuimos en total 59 futbolistas, un número bastante alto. En los 59 no hemos quedado ocho nos llamaron ocho para un par de semanas un partido contra un equipo de segunda división china y ahora estoy esperando la llamada y la respuesta de ellos. ¿Qué tal entonces esa, esa experiencia? Digamos, el, lo que han sido los tres días de prueba, cuando han seleccionado a ocho bastante bien, ¿y el partido? Sí, la experiencia de verdad ha sido bonita. Ya no es solo de, de fútbol, que te no estoy hablando solo de quedarte o no he conocido a personas que la verdad puedo sentirme afortunado, amigos que de Barcelona, de Córdoba, de Huelva, con los cuales he convivido estos días y yo estoy muy contento. Uh -huh. Yo si me quedo, pues estaría claro, sería un gran paso en mi carrera, una oportunidad muy buena. Que no me quedo, pues tampoco voy a decir que esto acaba aquí, porque es, es vivir una cosa nueva, intentar cambiar de aire, que no se consigue, pues ya saldrá otra cosa. Albacete, un histórico que eh, está en segunda división eh, española, en principio eh, esa llamada iría para, para formar parte del filial, ¿no? Sí, para el filial está en tercera división. Uh -huh. y, y ya decimos, ahora estás en ese periodo de espera de llamada porque precisamente también hay un periodo de renovación en la, en la entidad manchega Eh, con nueva dirección deportiva Y ahora mismo pues están trabajando Lo que lo que es la con, configuración De lo que va a ser toda la estructura deportiva Todo el organigrama, ¿no? Sí, ahora mismo están trabajando Y tampoco le podemos... Obviamente tenemos que... Ellos tienen sus prioridades Y tienen que trabajar para, para el primer equipo, ¿no? Yo voy a esperar la respuesta todo el tiempo que pueda Y si es un CIPO sí, ¿no? Estaré encantado de estar ahí la temporada que viene ¿no? Y si un no, pues eh, también tienen muchas más opciones, ¿no? Sí, tengo opciones, yo la, la verdad que esa, las opciones que tengo las tengo un poco paralizadas, por pues ahí, como te he dicho, esta es la opción número uno, la que quiero intentar aprovechar y quiero que salga, que no sale, pues tendré que ver. tengo otras cosas y de, para ello ya se encargará a mis representantes de buscarme lo mejor posible. Ajá. Pues Fran, ya lo último que te, quería, que te quería preguntar, como bien sabes, el Ubrique Unión Deportiva este año ascendía a esa categoría en la que tú has militado. Y, y, bueno, ¿cómo crees que se puede desenvolver eh, el ubrique en esa categoría? ¿Crees que puede hacer un buen papel? ¿Es muy exigente, muy parecida a la que ha militado? Yo la, bueno, no, he tenido, no he militado en segundo andaluza, uh -huh. pero la primera andaluza, yo lo que puedo decir, una, es una categoría dura. Obviamente lo más si se consigue los puntos en casa, lo van a tener muy fácil, que estoy seguro que lo van a hacer, vamos. Uh -huh. Y fuera de casa sumar es muy importante. Yo por lo que he dicho y por lo que yo viendo elบุรี que tiene un buen equipo, tiene un son chavales jóvenes prácticamente la mayoría, con ambición, con ganas, con calidad, que eso es muy importante y yo estoy seguro que no te deben tener ningún tipo de problema mínimo para mantenerse y a partir de ahí tienen que soñar, ¿no? Si uh -huh. se es la circunstancia de entrar entre los cuatro primeros que juegan un play-off, pues bienvenidos sean. ¿no? Uh -huh. Pues vamos, veremos a ver lo que, lo que ocurre Fran, que lo vamos a dejar aquí Que nos alegramos mucho de que hayas tenido una buena temporada Que vamos a estar impacientes esperando Y, y casi igual que tú A ver lo que, lo que llega De tierras manchegas Y nada, pues te deseamos toda la suerte del mundo Enhorabuena por esta temporada ¿eh? Muchas gracias Seis y cuatro minutos de la tarde, vamos a dejar el fútbol a un lado y vamos a hacer, como decíamos en nuestro, en nuestro sumario, a seguir haciendo balance, estamos ya a finales de la temporada y bueno, teníamos una asignatura pendiente y hoy o esta semana teníamos esta fe precisamente esta fecha elegida por un motivo que vamos a explicar ahora para hablar con nuestro invitado, con Francisco Javier Jaén. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes. Como decimos, este fin de semana se, se disputaba el campeonato de Andalucía de atletismo en pista, a, al aire libre, donde tú en principio tenías previsto participar, Era en Sevilla esta prueba, sí. tenías previsto participar para cerrar la, la temporada y, bueno, la noticia ha sido pues, que no has participado, ¿no? Que va, no pude porque la semana antes en, participé en la carrera del Carmona Paz. ¿eh? Ya llevaba más de un mes con bastante molestia en el tentón de Aquiles y ahí la verdad se me incrementaron quedando 3 kilómetros había una, cu una cuesta que creo que es la calle Colón de San Fernando uh -huh. de adoquines y ahí, claro, los adoquines ya tú no pisas igual la, la pisada no firme ahí se me lo, que tuve bastantes dolores bueno dolores que yo pensaba incluso de, de abandonarlos, pero por la cabezonería de terminar la prueba Creo que me, me lo dañé bastante bastante extendón de Aquile, luego había una bajada y en la bajada todavía sufren más, y si está dolorido en la zona del tendón de Aquile, pues sufrí bastante los últimos kilómetros. Iba que tirando, pero por terminarla, pero iba bastante mal. Uh -huh. Y entonces ya decidí no arriesgar más, que después de esa prueba estuve dos días que casi no podía mmm, apoyar pie, cojeando bastante y ya veía una tontería arriesgarme, aunque yo quería terminar compitiendo. Aparte que creo que en el 5.000, que era la prueba que yo iba a participar, fuera he podido luchar por las medallas. Pero Ajá. tampoco me merecía la pena arriesgar más de la cuenta, váyase que o se me partiera el tendón, o me acarrear una lesión en el sol por esa zona, y luego para recuperarme, pues, pues a lo mejor, si tengo que esperar dos o tres meses, pues ya... Da, los pensamientos que yo tenía para empezar la temporada pues ya se me fueron a bastante. verdad que la, le la lesión del tendón de Aquile no es para tener la... O para tomarse la broma, precisamente, porque la recuperación, tú dices dos, tres meses, yo he escuchado hasta de seis meses. Claro, no, si se dura, me rompe son si rompe. de cinco a seis meses. Uh -huh. Y luego, por lo visto, bastante doloroso. ¿eh? Eso, eso también. ¿Y, y llevas bastante, bastante tiempo con, con esa molestia. Sí, yo llevo, llevo ya, sobre, ya llevaba sobre un mes, un mes y poco con esas molestias. En entrenando, sí, me molestaba. Por, por una vez que terminaba el entrenamiento, incluso me molestaba bastante. Pero claro, ya había cogido el ritmo este de competir, también he competido los últimos meses algo más, de una semana sí, una no, más o menos. Pero ya claro, viendo que me quedaban cada vez menos tiempo para terminar y que más o menos iba aguantando, pues fui arriesgando. Incluso algunos entrenamientos, un poco, pero los dejé y la bici. Pero ya últimamente, por ejemplo, la carrera que hice, el última de circuito, que fue creo que a finales de mayo, Ya hice yo noté que aparte de, de las molestias ya bajé algo el rendimiento porque ya notaba claro. los cansancios normales, como ya, ya el cuerpo se tiene que resentir porque digamos empezaste casi en julio, ¿no? a preparar la temporada. Y a de julio. Casi un año completo eh, sí. y, y aparte de, de la temporada larga, digamos, Eh, muy muy exigente por, por los objetivos más o menos que te has ido marcando ¿no? claro, es que después de la, de la maratón de Valencia como tú dices, que empecé a, a preparar las finales de julio, me recuperé bien y seguí compitiendo y a competiciones que había que no había hecho nunca incluso mm. y como eh, estaba en, en buena forma y tampoco tenía molestia ni nada, pues seguí in, no, probé alargar un poquito más la temporada, pero claro es que los entrenamientos que yo he hecho de, de medias me habrán salido de 90 a noventa y tantos kilómetros a la semana. Desde finales de julio aquí todo ajusta y uh -huh. son, son unos cuantos de kilómetros. kilómetros. Uh -huh. Y las articulaciones, la verdad que sufren bastante. Entonces uh -huh. es normal que ya te tuviera alguna molestia molestias. Uh -huh. eh, Fran, a modo de resumen, ha sido una grandísima temporada por los resultados obtenidos y supongo que, pues, no sé... En este caso, si sí ha sido la mejor temporada eh, que, que has completado desde que te dedicas esto del atletismo. Hombre, tampoco te voy a decir la mejor porque de todas me quedo con algo, pero uh -huh. casi la mejor. Te puedo decir que, porque, por ejemplo, aparte que la maratón a, en tiempo no hice lo que yo quería, que yo quería bajar de 2.34, hice 2.38, tampoco se me fue de tanto y luego... Uh -huh. En clasificación que en Valencia, que en mi categoría que el tercer mejor español. Para pa no ir bien bien, tampoco estuvo muy mal. Luego me, me recuperé bien. Y en la media maratón de, de Sevilla logré otra vez hacer un 11 uh -huh. Algo menos, algo más de la marca que yo tengo, que es un 11 15 pero hice un 11 31 Yo no me creía que este año iba a estar otra vez corriendo en uno en un 11 en media maratón. Y sin una preparación específica claro. como aquella vez, ¿no? pero me, me, yo creo que me valió bastante todo el entrenamiento que, yo, que traía de la maratón. Uh -huh. Que corre a 3.22 el kilómetro, 21 kilómetros. La verdad que ahí, pues, bastante satisfecho. Luego, probé los campeonatos de Andalucía de Croo y era la primera vez que, que yo iba a un campeonato de Andalucía de Croo y crow era el segundo que yo hacía y, y en mi categoría logré ser campeón de Andalucía. Luego en el campeonato de 10.000, también logré ser campeón de Andalucía en mi categoría. Prove también el de 3.000 en pista cubierta, que ahí no, hay que cuarto quinto, pero eso ya son carreras mucho que, más explosivas. Claro, ¿no? que no de... me convienen tanto. Uh -huh. Pero claro, mi entrenador quiere que las haga porque dice que me puede servir luego para distancias más largas, aunque a mí no, no me gustan tanto porque los últimos huertas en estas pruebas son muy explosivas y no estoy acostumbrado a... Hay que hacerlo. Lo que ha sido, sobre todo, una decir una temporada muy versátil, ¿no? Como tú comentas, no solo en, marat en distancia, sino también en disciplinas. Cross, eh, pruebas en pista, eh, digamos que mm, las sensaciones o, o las nuevas disciplinas que has probado, eh, de todas has ido con un buen sabor de boca, ¿no? Sí, sí, de todas. No, no, no. La verdad que me puedo sentir satisfecho y en todas he logrado más o menos los objetivos. Por cierto, que, que todas las has probado por recomendación de tu entrenador, ¿no? Sí, claro, ¿no? claro. Uh -huh ansío porque el que me va aconsejando más o menos lo que las distancias y en las modalidades dentro de las carreras de atletismo que quiere que compita y la verdad no se me ha andado muy mal, al revés uh -huh. eh, si he logrado dos campeonatos de Andalucía y dos? luego en pista cubierta a pesar de no ser una distancia que yo se me dé bien tampoco, me parece que dice 939 la marca que tampoco está mal uh -huh. Oye, eh, Fran eh, entiendo que uno al hacer balances de la temporada sobre todo por la manera que tú tienes de pensar, tú no solo te quedas en el en en, en, la, en digamos en, en lo, en el título logrado o, o, la, o la posición, sino sobre todo en la marca, en el tiempo. Y claro, en las marcas también, aunque incluso en los campeonatos. Y en las sensaciones. Claro, ¿no? sobre todo en las sensaciones. y Claro, las marcas es que en los campeonatos no suelen ser para marcas. Porque no es lo mismo un, un control, uh -huh. los controles que hacen, que son para bajar las marcas personales, para luego que te sirvan para ir cualquier campeonato de España, cualquier sitio que te se las fijan y los campeonatos son más tácticos porque hay amenaza de murencho y las últimas vueltas claro, son más uh -huh. explosivas, entonces los campeonatos son muy difíciles que se hagan marcas. Incluso este en este campeonato de 5000 que en el que yo quería participar, estuve viendo el otro día las marcas que se hicieron y no se hicieron grandes marcas. También claro, Bueno, eso también este, este tipo de prueba también es lo que te ayuda a a saber correr. Claro. Porque son con mucha estrategia, ¿no? Hay que tener mucha cabeza y saber leer a tus rivales. Y, y es una cosa distinta que, bueno, aquí no sueltan y, y... Claro, yo con estos campeonatos que he estado, lo, lo, eh, sí he aprendido eso, que no irte desde el principio a un ritmo muy elevado porque luego hay muchos que están preparados para los, los últimos 800.000 uh -huh. metros que son bastante explosivos, como los de estos al principio al final como que no lleguen. Claro, y muchos juegan con, con esa estrategia, claro, ¿no? Bueno. De, de estar ahí en un, en un segundo plano de tapado. Y, y lo que te iba a comentar antes es, de todas estas pruebas... Eh, ¿con cuál te quedas? ¿hay alguna en especial que este año eh, hayas disfrutado? sea por el motivo que sea que yo me quedaría con la media maratón de, de Sevilla uh -huh. que aparte de la marca acabé muy bien los últimos kilómetros pude incluso correr más de lo que de lo más, más fuerte acabó una media maratón bastante fuerte y luego el campeonato de Andalucía de Croix uh -huh. había un ambiente muy bonito había... Eh, Como se celebra el Campo de Andalucía de Croc, van gente de todas las categorías, desde niños hasta uh -huh. los abuelos, abuelo, prácticamente. Claro, claro. Y entonces allí hay un ambientazo y, y aparte atletas de atletas de mucho nivel. En Andalucía de los que corren la soluta. Uh -huh. Y niños también juveniles, de niños con bastante calidad. ¿eh? Y hay un ambiente bastante bonito en el Croc. Claro, ah, y formar parte de eso y además destacar el claro. programa de campeonado de África que el crow mmm, lo que es campeonato siempre suelen y atletas de de varias distancias no Porque un crossover es de 7-8 kilómetros, pero siempre suena a acudir desde atletas que corren un 1.500 atletas que corren media maratón. Uh -huh. Muchas distancias congrega el campeonato de cross Sí, que no solo gente que se dedica claro, claro. exclusivamente a, al cross y a esa No, diferencia. porque el Crocs generalmente casi todo el mundo lo utiliza como para, co para coger fuerza y prepararse para, para el resto de temporada. Uh -huh. Eh, interesante también ha sido eh, el circuito que has estado siguiendo, ¿no? Desde el del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla estamos hablando de pruebas con una distancia homologada de 10 kilómetros y supongo que ese detalle nada más es lo que hace eh, que tenga la alta participación que, que han tenido las pruebas porque desde de 3.000 co de corredores no, no han bajado las inscripciones, ¿no? Sí, esa sobre, sobre esa inscripción, 3.000, 3.500... Es como tú dices, son homologadas y entonces hay muchos atletas que van ahí buscando una marca, uh -huh. que luego les sirva para acudir a un campeonato de España o cada uno a lo que tengan en mente. Entonces hay mucho nivel. Ver, ya no solo de la parte de Sevilla, hay muchos atletas que vienen ahí de Córdoba, de, de Granada, de Huelva, ahí te encuentras atletas de casi todas las zonas de Andalucía. Es, creo que es el circuito más importante que tiene Andalucía. Ajá. Uh -huh. Y el único con carreras, un circuito ¿no? con a carreras homologadas. Yo al principio tenía pensado hacer las dos primeras del circuito, pero al acabar primero en mi categoría en las dos, pues entonces me hacía ilusión, me hizo ilusión entonces hacer el circuito, circuito entero para ver si me podía programar campeón de del circuito, en tu y, ¿no? uh -huh. porque una vez que te programas campeón de circuito, ya hay, ya sí te dan dinero en metálico, bueno, no sé si en metálico en material deportivo, pero ya puedes mira coges algo que no es siempre el trofeo. Uh -huh. y, y no lata, ¿no? Claro, <risas> y, y eso, ahí es, puede ser que también eso más ya perjudica no llegar al final en óptimas condiciones, porque claro, se han celebrado desde... Marzo, me parece que empezaron en marzo, creo que se hizo una en, o una finales de marzo, en abril y dos en mayo, creo. Entonces, claro, una semana sí, una no, casi que coincidía. Yo que más o menos las marcas que hice eran sobre 33 algo, a mí me estaba saliendo una media de 3.20 el kilómetro. Y uh -huh. una semana sí, una no. Corría 3.20 el kilómetro, 10 kilómetros, la verdad que se hace duro. Y sin dejar los de entrenamientos, pues yo... Al final ya creo que he bastante lo de las carreras de circuito. Estaba ya demasiado... <risas> Saturado. Ya. Eh, pero la cosa es que has quedado primero en Veteranos B en las cuatro carreras. Es decir, que prácticamente el título en el circuito ya es tuyo, ¿no? Bueno, a falta pero, de una prueba todavía, ¿no? Eso sí, tengo que acudir a esa prueba. Uh -huh. si, no, si yo no existiera a esa prueba, ah, no, no cuenta. No cuenta uh -huh. Porque uno de los requisitos es que tienes que participar todo. en todas las pruebas hombre, en esa prueba es, eh, creo que es a finales de octubre yo, bueno, yo si está bien yo claro que acudiré y, y lo que tú dices, más o menos quedando de los tres primeros de mi categoría pues yo creo que sí sería campeón del circuito ahora mismo, ¿sabes cómo va esa clasificación? Eh, si... la he mirado, pero si tiene rivales de, cerca la, la diferencia de puntos no, no me he puesto a mirar la línea uh -huh. todavía pero vamos, yo creo que quedando entre los tres primeros de mi categoría soy campeón casi seguro bueno Bueno, ¿y, ¿y qué tal con el Club de Atletismo Beinman, con el que has continuado una temporada más? Supongo que contesto, contentos contigo y, y tú contentos con ellos. Sí, ellos conmigo. Yo estuve hablando no hace mucho con el presidente y sí estábamos muy contentos conmigo y con ganas de que siguiera con ellos. Y yo con ellos... Hombre, si me pudiesen ayudar algo más, pues no me vendría mal. Pero claro, mmm, hoy en día todos están falta de dinero y más o menos lo que me han ayudado está bien. Lo que me prometieron desde que hablé con ellos, la... Pa ellos corren con los gastos federativos, uh -huh. luego con los desplazamientos en todas las competiciones federadas también me lo pagan ellos, y este año también, como uno de los patrocinadores de la clínica Beima, uh -huh. pues me me tuvieron me estuvieron haciendo la prueba de esfuerzo. y Asistencia los, médica también, y, ¿no? Uh -huh. y, sí, tuve también unos controles de para deportistas y eso, y no, no me han cobrado, no me cobran. Uh -huh. Oye, también me gustaría destacar la carrera de Arcos, Eh, más que nada por lo bien que se te da ¿no? en, estos dos, en estos dos últimos años, con esas victorias absolutas y sobre todo por el reconocimiento ¿no? que, que has tenido allí en Arcos por parte del club que, que organiza, el Club Atlético de Arcos que organiza esta prueba, incluso recuerdo que, que fuiste invitado a la presentación del, del cartel. no Sí, la verdad que de, de lo, donde yo encontré más apoyo es del Club de Arcos. ¿Sí? Tengo varios amigos allí y compañeros y, y siempre he encontrado mucho apoyo en ellos y me han respaldado mucho. Luego, como tú dices, cuando fueron este año cuando presentaron la carrera me llamaron a mí, a mí para que estuvieran con ellos y me dieron hay un pequeño cuadro, más o menos, que conmigo siempre están han muy bien. Tengo que estar muy agradecido a Arco y al Cruz de Arco. Y ya que lo dice este, este fin de semana uh -huh. se hace la gala del deporte allí en Arco y también me han, me han llamado como nominado, no, no sé, a lo que es, a atleta, de, no, es que no me lo... No, no, lo gra, puede ser lo de grada deportiva, ¿no? Sí, grada ¿También? deportiva, pero también lo lleva al Ayuntamiento de Arco ¿Mm -hmm. y la gala que se celebra el viernes estoy nominado a algo de atletismo, no sé exactamente a lo que es, pero también me han llamado para que vaya, por eso tengo que estar muy agradecido al Club de Arco y a Arco, ¿Mm -hmm. sin, sin ser mi pueblo y la verdad es que el apoyo que encuentro en ellos en ningún lado. Por cierto, ahora que lo comenta, voy a, voy a cambiar, me vas a permitir que de tema un, unos instantes, también está nominado para, para esos premios de grada deportiva eh, Miguel Domínguez Chaqueta, sí, entrenador que sí. de Lubrico creo Unión que Deportiva que sí. como mejor entrenador sí de, la, de la comarca de la, sí, sí, de sí. la Sierra de Cádiz. Eh, bueno, cabe destacar que todo esto, digamos, lo que ha sido esta temporada comenzó por, por un pequeño cambio en tu forma de entrenar, más que en tu forma por los tiempos, ¿no? este año decidiste comenzar en julio de cara a esa, a esa maratón de, de Valencia y, y parece ser que, que todo lo demás ha llegado como consecuencia de esa preparación ¿no? eso es lo único que ha cambiado esta temporada con respecto a la anterior sí, ¿no? este, este año lo que ha cambiado que en los otros años me he preparado para la maratón de, de Sevilla entonces Pero has empezado más tarde ¿no? ah, he empezado más tarde y aparte siempre empezaba con pruebas más cortas y este año he empezado del tirón con haciendo medios maratones como preparación para la maratón Pero luego, claro, me ha servido para pa seguir compitiendo durante todo el año, porque en, en atletismo la temporada comienza sobre noviembre uh -huh. y casi todos los campeonatos son a partir de, de enero. Y claro, como la la Maratón de Valencia fue el 19 de noviembre, una semana más o menos que tuve de recuperación, en diciembre estaba ya otra vez más o menos entrenando, todavía empezando no tan fuerte, pero para las competiciones que vinieron luego me vinieron, me vino bastante bien. Uh -huh. eh, con esos títulos de, de campeón de andalucía eh, se planteaba también la posibilidad de, de estar presente en los campeonatos de españa eso como ha quedado finalmente tanto en cru hace sí, celebraron uno fue no me acuerdo aunque era cerca de madrid el de cro uh -huh. y el de 10.000 fue en gabá que creo que es una ciudad cerca de barcelona y es lo que yo te comenté aquí que claro yo no vivo de esto a mí todo, todo esto me cuesta dinero, menos la poca ayuda que recibo del club o la que puedan darme. Pues si yo quiero ir a cualquier campeonato ya de España, bueno, a Andalucía, de lo que sea, ya de España es peor porque, claro, es lo que te digo, uno estaba cerca de Madrid y otro en Barcelona. Tengo que pagar, pagarme el desplazamiento, pagarme la estancia y... ¿Ausentar de, de, del trabajo también? también? no sé si, si... Bueno, si fue si fuese un domingo un sábado lo mismo, no, pero sobre todo la estancia... Uh -huh. la estancia, el desplazamiento pues, es un dinero que si, si me viniera alguien y, y me ayudara, como dije aquí pero a mí, a mí nadie me acudió de ningún lado decirme, mira, que te vamos a ayudar para que vayas al campeonato de España entonces pues, yo no acudí es que es que me, ya si me cuesta mucho dinero tampoco es plan de... claro uh -huh. donde si me comentaste que ibas a entrar o ibas a intentar estar es en el campeonato del mundo de atletismo máster Más que nada porque lo tenemos este año por aquí muy sí, cerquita en Málaga. Claro, eso, mmm, por eso tampoco quería arriesgar ahora tanto, uh -huh. porque si el año pasado empecé a, a, a finales de julio para prepararme para el campeonato del mundo, es que tengo que empezar en julio. Sí. Uh -huh. Entonces tampoco quería arriesgar tanto para cuando empecemos en julio no no llega tampoco con un mes nada más de preparación, sino por lo menos dos meses o dos meses y algo de preparación. Porque el campeonato del mundo se celebra, creo que... Entre el 2 y el 20 de sí, septiembre, ¿no? Sí, entre pila? dos semanas. Uh -huh. Pero, claro, se celebra es como si fuera Unas olimpiadas. Unas ¿no? olimpiadas. Hay de, de todas las distancias, de todas las modalidades, y unos días eran unas distancias más o menos igual. Entonces yo lo hablé con mi entrenador y sí queremos participar. Aunque... En septiembre no esté todavía a tope, porque tampoco es recomendable que yo ahora mismo me pusiera, sí, a pues, estar a tope en septiembre para acudir aunque sea al Mundial, porque de luego me queda y no, no voy a llegar ni ¿Eh? si este este año en junio ya me ha costado trabajo llegar. Si yo si yo forzara ahora mucho para ponerme un pico de forma demasiado elevado en septiembre por pues, Casi dos meses dos meses antes claro, que este año, ¿no? me perjudicaría, ¿Eh? pero vamos. Para competir por lo menos dentro de mi categoría intent intentaré prepararme para, creo que lo, la prueba que, que creo que vamos a participar en dos pruebas, el cross, uh -huh. que creo que es el día 5 de septiembre y la media maratón que es el día 16 del uh -huh. campeonato del mundo. Uh -huh. eh, se calcula que en torno a 10.000 atletas van a estar presentes en ese en ese campeonato del mundo de más de 90 países. Sí, sí, no... eh, tiene que estar en Málaga ese, durante esa, Hombre, esa semana, esa semana es espectacular, se celebra... ¿eh? En Málaga, en Torremolinos, creo que, también, que se celebran otras pruebas en uh -huh, otras claro. ciudades, entonces... Hasta, de la costa. Y en septiembre, que todavía hay turismo por toda esa zona, pues eso estará lleno, seguro. Uh -huh. Tiene que ser espectacular el ambiente que se va a vivir ahí en, en, en Málaga. Eh, por cierto, estamos hablando de 10.000 atletas. Eh, aquí tú accedes por méritos propios, me refiero. Tú puedes participar en el campeonato del mundo porque eh, te requieren una marca o... No, no, no. ¿No? El el único, ¿Voluntario? Es, es lo único está federado, uh -huh. en lo que... Sí, donde, donde sí si te exigen marcas es para los campeonatos de España, que yo las tengo, ¿no? A mí no me harían falta, porque te, dentro de mi categoría uh -huh. sí tengo las la mínimas. Exigía en media maratón, en 10.000, en 5.000, pero a partir de, en veterano, lo que porque es un, el campeonato del mundo máster de veterano. Sí, sí, sí. Lo que es en, en, en, en campeonatos del mundo y campeonato de Europa, el único requisito es estar federado. O luego la federación, mmm, ellos ya te facilitan la, la equipación y y todo, todo lo demás tienes que estar mm. federado ahora eh, por lo tanto cortas ya la, la temporada ¿qué es lo que haces? ¿cómo se da un, un descanso óptimo al cuerpo en, en tus circunstancias? bueno yo de, de la forma que yo soy yo no, mi descanso no es sentarme en el sofá de la tele mm. mi descanso eh, siempre hace algo ahora estoy haciendo bici ten cuidado mira tú hace sí, dos años lo que, lo que pasó espero que no ya todos ya estuve en el bosque más o menos mire ah, vale, estoy entero bien. Eso, bici, y, y estoy haciendo también ahora algunos días muchos ejercicios de fuerza para fortalecer musculatura. Uh -huh. Y a lo mejor algún día hacer algo de carrera, pero lenta y pocos kilómetros. Darle descanso y, y en este caso, pues, eh, probar otros, muscula, otros músculos, claro, digamos. Para ¿no? una persona normal, te digo yo que estoy descansando y, y estoy yendo hace deporte cinco días, bollar, y no puedes, pues vaya descanso, ¿no? Pero... <risa> Sí, hombre, más o menos porque cambio de deporte, cambio el impacto y otras cosas que más o menos también me valen. Y, y contando, aparte de este, de este campeonato del mundo de, de Málaga, eh, ¿para la próxima temporada tienes ya ya los planes hechos, los objetivos, inicio y final de la temporada hombre, más, o más, o más o menos lo tienes ya en mente? Tampoco me gusta lanzarme porque siempre me gusta ir poco a poco, porque como si no me se satura la cabeza. Se, pero vamos, yo creo que después del campeonato de del mundo, pues en octubre terminar circuito, de Sevilla que es una semana antes de la carrera de las nutrias uh -huh. y como es el 25 de aniversario pues también coge co la carrera de las nutrias claro a ver si este año ya por claro, ya... fin tenemos <risa> ya, que ya que se cumple esa onomástica digamos Eh, podamos podamos tener el primer ubriqueño ganador, ¿no? Okay, hombre, será difícil, ¿no? Aquí viene uh -huh. siempre mucha gente de nivel. Yo, como siempre, voy a luchar por esta arriba. Luego, el puesto, la carrera es quien te pone cada uno su sitio. Uh -huh. Y luego, después de, de la carrera esta, pues haré algunas medias maratones. Creo que la de los palacios, que la llevo haciendo cuatro años a seguir y se me ha dado bastante bien. Uh -huh. Y luego, pues, como este año, acudí a los diferentes campeonatos de Andalucía y a ver si este año por fin puedo acudir también... ¿Algún campeonato de España? ¿No hay maratones? Maratón, como te Desde dije, por no, olvido. No. <risa> por lo menos, por lo pronto. Y para marcas yo no me voy a más de una maratón. Para marcas. Es más, mira, en los diferentes campeonatos que he estado, con la gente de mi categoría, son la mayoría son gente que lleva muchos años dentro del atletismo. Y yo creo que uno de los secretos de que lleven tantos años en el atletismo, porque yo mismo malandizo, es que no han corrido maratones. Uh -huh. No, es que... Eh, bueno... Entiendo, yo siempre he sido de, de esta opinión eh, Cuando dio aquí el boom del atletismo Digamos, en los últimos años Ahora tenemos el boom del atletismo Pero por montaña Cuando dio el boom del atletismo por asfalto eh, La gente en poco tiempo Se embarcaba ya en una media maratón Y y, y, en, una un, maratón. y en una maratón y, y, y entendía yo pues Hace años, cuando la gente Para prepararse una media maratón pues Requería antes alguna, alguna De 10 kilómetros y, y un tiempo en el que el cuerpo se fuera formando Y de repente, ¡bum! Eh. Pues yo, de lo que he leído a diferentes entrenadores, mmm, casi todos recomiendan por lo menos dos o tres años mínimo para... Y que vaya todo progresivamente, claro, más poco, o menos como tú lo estás haciendo, ¿no? Para meterse en la maratón. Que yo no me arrepiento de haber empezado también a lo menos demasiado pronto con la maratón porque, mira, se me dio bien, se dio bastante uh -huh. bien. Uh -huh. La primera hice 236 de novato. Y la segunda es la que hice mi mejor marca, que es 234. La anterior hice 236. Uh -huh que no me arrepiento, pero veo ya una tontería con la edad que me coge pre prepararme concienzudamente una maratón durante cuatro meses porque lo primero que nadie me dice a mí que por muy bien que me la prepare vaya a bajar mi marca y luego que es que lo que es muscularmente es muy traumático y muy, sí. muy lesivo y luego lo que te digo, luego el resto de temporada a mí se me ha dado bien este año, pero eso no quita que otro año tenga secuelas y claro. y es lo que te digo yo con los que estoy compitiendo en mi categoría máster 45 la mayoría o no han hecho maratón o las maratones que hicieron la hicieron con 30 y pocos años uh -huh. y, y, y por eso están durando más en Marlon Eva sí, su uh -huh. su participación en las diferentes competiciones pero porque no están metiendo una competición tan dura y con tantos kilómetros que está claro como yo creo que la sensación que te da una maratón Cuando tú consigues tu objetivo en la maratón, no te la dan Por lo menos claro. yo, las maratones que he vivido y cuando llegas a la línea de meta consiguiendo tu objetivo, no es comparable a, a otra competición, pero... Yo qué sé, yo Ajá. creo que me tengo que ahora centrar en otras competiciones antes que el maratón. La, la precipitación muchas veces, y aquí en Ubrique pues lo, lo hemos podido comprobar, sobre todo lo que trae son lesiones y, claro que, y cosas. Hay gente que ha tenido que ha visto truncada precisamente lo que tú comentas, lo que es tu, no tu carrera profesional, sino tu, tu claro, trayectoria pues, pues, deportiva, se la, la, ha, ha durado menos precisamente por los abusos que ha hecho. Y claro, que, sí. que también le deberíamos a también importancia a, a, a las demás distancias. Uh -huh. Es que parece que hoy en día si no corres una maratón, un Ironman o una ultra una ultra trail de 100 kilómetros parece que lo demás no tiene mérito y... Respeto creo, a todas toda las distancias porque toda tiene lo, su, su lo, historia. mérito Tiene una ultra trail que puede tener una carrera de 400 metros. Uh -huh. la, la, en, en la persona que se prepare seguramente para él en ese momento está sintiendo duro su, su preparación, ya sea lo que se esté preparando, la distancia que sea y Como sí. hoy en día no valoramos nada más que la cantidad, pero uh -huh. no en, sé dentro de, de otra distancia aunque sean más corta también hay mucha calidad. Seguramente eh, la, la preparación para una prueba, por ejemplo, de 400 metros, sea mucho, muchísimo más dura que para una carrera de 40, mí, digamos, por más. A mí no me gustaría ponerme a preparar una de 800 metros. A, a estas alturas, ¿no? La verdad. Uh -huh. Pues nada, Fran, pues lo vamos a dejar aquí, que ya estamos fuera de tiempo. En principio, darte las gracias, como siempre, por venir aquí a, a contarnos lo que ha sido la temporada y ha estado a lo largo de todo el año pues eh, contándonos lo, lo que ha sido tu participación en las distintas pruebas. Y nada, enhorabuena y esperemos verte ya después del verano a tope eh, con esa fecha que, que hemos señalado, esos, ese campeonato del mundo de de Málaga. Muchas gracias. gracias a ti, eh. Y nosotros, antes de despedirnos, comentar un par de cositas eh, en cuanto a carreras. Precisamente, el pasado fin de semana, el sábado, se celebró la novena carrera popular Los Toruños, la Algaida, donde se llevó la victoria Luis Manuel Quintero, con un tiempo de 28 minutos 57 segundos, seguido de Mario Sánchez Utrera, 29.48, y Manuel Bejarano García de Quirós, 30.05. Un ubriqueño Juan María Ordoño Fernández, de las nutrias Pantaneras, terminó tercero de la general... ...y primero de la categoría señor... ...con 33,55 mañana... ...vamos a tener la, opción, la ocasión de hablar con él... ...también se celebraba... La cuarta nocturna, San Antonio de Montejaque. Prueba por montaña, de 35 kilómetros, en la que se llevó la victoria Jesús Cabrera Aguilar. 3 horas 3 minutos 29 segundos, seguido de David Sánchez Aparicio. 3 horas 5 minutos 37 segundos. Y Andrés Ruiz Morillo, 3 horas 6.44. Dani Bañón fue trigésimo primero, con un tiempo de 3.56.05. En categoría femenina, victoria para Linda Lach, 3.39.54. Seguida de Michelle Evelton, 3.53.54. Y la ubriqueña, Ángeles María Borquez Ríos Tercera de la General, segunda Máster 40, con 3,56,05. En la segunda carrera por montaña de Igualeja, en la modalidad de 10 kilómetros, victoria para José Antonio Doña Mena, con un tiempo de 50 minutos 49 segundos. El ubriqueño José Ángel Moreno Valle fue quinto, con 57,02. En la modalidad de 19 kilómetros, victoria para Juan Javier Eh, Jiménez Oyer con un tiempo de una hora cuarenta y nueve minutos cincuenta y siete segundos cuadragésimo de la general Jesús Casilla con dos veintiséis cero y en, en categoría femenina Dorte Dad, fue la ganadora con dos veintiocho cincuenta Paqui Carrillo Vilche vigésimo tercera con tres treinta y cinco cuarenta y No hay tiempo para más, nosotros nos despedimos volveremos mañana a eso de las cinco y media de la tarde Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde Se quedan con los servicios informativos de Radio Brique